Es que yo no no querría hablar demasiado de eso porque yo entiendo que son digamos problemas internos de una de una entidad no de una asociación es una asociación eh, importante de esta ciudad además de una asociación tenía una vertiente digamos más empresarial no de, de prestadora de servicios o sea que tenía dos como do, doble naturaleza pero vamos muy respetuosa con lo que es Iruniruten y y en todo caso bueno con los asuntos que mmm, que afectan a Iruniruten mmm, bueno pues nosotros creemos que son asuntos de, de, de carácter interno, la, la inmensa mayoría y por tanto no no voy a entrar a valorarlos. ¿no? Nosotros primero tenemos enorme respeto por Iruniruten porque hemos colaborado mucho con ellos y creemos que bueno los asuntos de los que se trata pues, son asuntos internos de Iruniruten como pueden tener muchas otras entidades, empresas o asociaciones eh, por lo que se refiere a las relaciones puntuales y concretas pues, pues hemos estado hablando con ellos que la relación es muy buena con ir Iruniruten y bueno no no he tenido yo la sensación en esa reunión que hubiera ningún tipo de de, de tensión porque tanto ellos como nosotros sabemos lo que hay no no quiero decir más no